Gussi y bienvenidas, bienvenidos un día más a Berrión, el magazine de actualidad de Berriozar y Ratia. Viernes 1 de junio de 2012, ahora mismo tenemos una temperatura de 17 grados ya en Berriozar, lo que nos dice que vamos a tener un día bastante caluroso, ya que conforme transcurran las horas eh, llegaremos a superar los 30 grados. También se presenta un fin de semana bastante caluroso, al menos el sábado. Ya para el domingo se prevé alguna lluvia, aunque eso sí, las temperaturas se mantendrán altas. Y hoy en el Magazine Berrión de este viernes hablaremos de teatro en concreto, del taller de teatro de Berriozar que estrena obra este mismo viernes, hoy mismo a las ocho y media de la tarde en la Escuela Mendi Aldea, eh, será la obra Besos de Carles Alberola la obra que han eh, elegido... Para estrenarse y hablaremos con su director, con Miguel Goico Echandía, el vecino Berriozartagria, que nos contará todo acerca de esa obra y acerca del propio taller de teatro de Berriozartagria. Eso será en nuestro turno de entrevistas, un poquito más eh, adelante. Antes de ello, tendremos eh, nuestro boletín informativo, en el que trataremos diversas cuestiones toda la actualidad cercana tanto de la comarca de Pamplona de Navarra como de Berriozar. Así que quedaos con nosotros en el 100.8 de FM o si nos seguís por internet en ¿eh? porque vamos a comenzar. 1 de junio de 2012 Comenzamos nuestro boletín informativo Nuestro berrión noticias Como siempre con la actualidad De Navarra Y hablamos, como no, de esa huelga, de esa tercera jornada de huelga convocada por los sindicatos en educación a la que también se sumó todo el sector público en el día de ayer. Las dos huelgas de la comunidad educativa sentaron las bases de la enorme movilización de ayer. El volumen de la manifestación era gigantesco copando todo el recorrido y cuando la cabecera Llegó frente a la diputación, la cola apenas había iniciado la marcha. La presidenta Yolanda Barcina y el consejero de Educación, José Iribas, fueron el centro de la indignación popular, como en las dos jornadas anteriores. La unidad de acción entre los sindicatos de profesores, que han llevado a la práctica tres huelgas en apenas diez días, no se trasladó ayer a todos los funcionarios, donde el llamamiento a la huelga correspondía a LAB, ELA, Comisiones Obreras, ESK, Steilas y CGT. Pese a todo, sí que se decantaron por una única movilización que partió a mediodía de la antigua estación de autobuses. La pancarta rezaba sector público en lucha Murrisketariket y tras ese primer lema salía de nuevo a la calle la pancarta de la comunidad educativa por una educación pública de calidad. Por la tarde, Henry Equimena dio continuidad a la protesta con una manifestación que partió de Carlos III. Asimismo, hubo concentraciones también en Huarte, eh, Villaba, Ansoain, Berriozar, Cizur, Tafalla. Y estella. El gobierno de Navarre intentó ocultar el éxito de la movilización eh, tirando por lo bajo las cifras de seguimiento para deslucir el llamamiento no unitario y es que cifró el seguimiento global en un 7,4% dejando fuera educación donde el apoyo los subió hasta el 32%. Los sindicatos por su parte elevan hasta el 50% el apoyo en administración eh, aunque reconocieron que en Osasum Videa en el servicio navarro de salud el seguimiento fue algo peor. En parte el bajo entre los sanitarios se debe a que los sindicatos profesionales como el de enfermería y el de médicos no secundaban la convocatoria, pero también por el elevadísimo nivel de servicios mínimos, puesto que el gobierno marcó unos mínimos más altos que los del 29M. Se garantizó un 100% de la logística hospitalaria y el 100% de urgencias, limitándose la protesta prácticamente a la atención primaria. Todo ello supone también que dentro de un mes, por las vacaciones, habrá menos gente trabajando que con los servicios mínimos de ayer. En cuanto a los centros de enseñanza, el seguimiento fue dispar. El norte de Navarra se volcó con la huelga, con casi el 100% del seguimiento, más del 50% en la zona media y del 30% en la ribera. Y nos vamos a Olasti, Olaza Gutía, donde el PSN ha planteado expulsar a, a, dos, a sus dos ediles en esa localidad por rechazar la incineración en la fábrica de Portland. El Partido Socialista de Navarra ha planteado esta medida, la expulsión de dos ediles del Ayuntamiento de Olasti, que el miércoles pasado votaron a favor de una moción presentada por Bildu para rechazar la valorización, la incineración, en la planta de Cementos Portland. El secretario de Organización de los Socialistas, Santos Cerdán, decidió ayer abrir un expediente disciplinario por falta grave a los concejales, Manuela Terreados y Miguel Ángel Solís por apoyar a Bildu y no aceptar la moción de urgencia planteada por el portavoz municipal socialista Juan José Galarza, que respaldaba el uso de la biomasa como combustible en la cementera. El pleno se celebró después de que el vicepresidente del Gobierno de Navarra, Roberto Jiménez, anunciara la semana pasada que el Ejecutivo iba a tramitar como prioritario el proyecto sectorial de incidencia supramunicipal, el PESIS de cementos Portland, un PESIS que favorece la valorización de la planta, es decir, la recepción almacenamiento y combustión es decir la incineración de residuos eh, como eh, plásticos papel y cartón neumáticos lodos etcétera etcétera de esta forma la comisión ejecutiva regional del psn convocada para el lunes estudiará el expediente abierto a estos dos ediles por la secretaría de organización que incluye la propuesta de expulsión de los dos concejales Pasamos ya a hablar de las cuestiones de Berriozar. Comenzamos por ese Día de la Bicicleta que tendrá lugar el próximo 17 de junio. Como da cada año, nuestro pueblo acogerá el Chirrindular en Eguna, o Día de la Bicicleta. La de este año será la undécima edición y dará comienzo a las diez y media de la mañana en la Plaza Eguzqui. Todas aquellas personas que quieran pueden inscribirse ya en el polideportivo al precio de 3 euros.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 Hablamos también de la Escuela de Música de Berriozar, cuya campaña de matriculación ya ha comenzado. De hecho, eh, antes de ayer terminó la, el plazo de matrícula del alumnado actual y el lunes que viene comenzará el plazo para los nuevos alumnos y alumnas. En concreto, será el de entre los días 4 y 8 de junio, en horario de 11 de la mañana a 1 del mediodía y de 4 a 8 de la tarde. Más actividades, eh, esta vez eh, para los más jóvenes. Los campamentos urbanos de verano, bajo el título Los Tesoros del Mundo, te vienes a buscarlos. Se celebrarán eh, del 6 al 24 de agosto. Están dirigidos a niños y niñas eh, nacidos entre los años 2000 y 2008. Eh, tendrán eh, lugar de lunes a viernes, de 9 a 2 de la mañana y se ofertarán grupos tanto en castellano como en euskera. El plazo de inscripción comenzará la semana que viene. Estará abierto del 7 al 15 de junio a través del teléfono 012 y para más información podéis poneros en contacto con el Área de Cultura del Ayuntamiento en el teléfono 948-301-656, 948-301-656. Si hablamos de actividades para los más jóvenes, no podemos dejar de mencionar ese campamento juvenil de verano organizado por el Gastelecu, por el Centro Cívico Juvenil, en colaboración con el ayuntamiento, eh, campamento que se desarrollará en Ribadesella en Asturias, entre los días 25 y 28 de junio. Está dirigido... A jóvenes de entre 13 y 16 años e incluye estancia en el albergue de Ribadesella, descenso del río Sella en Canoas y descenso de Cañones. El precio es de 110 euros en dos pagos, 60 euros al realizar la inscripción y 50 una semana antes de que comience el campamento. Las inscripciones podrán realizarse hasta el próximo día 10 de junio en el propio Gastelecu o a través del teléfono 617 7340 62617734062 Y os recordamos también esa charla en torno al 500 aniversario de la conquista del Reino de Navarra que ha organizado la Sociedad Zulu Alai a cargo de Fermincho Sánchez y que tendrá lugar el próximo martes 5 de junio a partir de las 8 de la tarde en la propia Sociedad Zulu Alay. Concluimos nuestro informativo dándoos cuenta de la salida montañera del Berriozar Quirol El Cartea del BKM que esta vez hará un recorrido entre Don Iván Egarazzi y Roncesvalles y Osriaga será mañana sábado a partir de las 7 de la mañana la marcha saldrá desde el frontón Lanzeluce como de costumbre mañana a las 7 de la mañana a cargo del BKE Quirol El Cartea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 En el 100.8 FM. Periozar y Ratia en un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 Seguimos adelante en Berriozar y Riatia. Estáis escuchando el 100.8 de FM y como os hemos anunciado antes vamos a hablar de teatro, en concreto del taller de teatro de Berriozar que estrena obra, estrena la obra Besos esta tarde. A las ocho y media de la tarde en eh, Mendialdea, Aldea, en el colegio Mendialdea. Aldea. Para hablarnos de todo ello, tenemos a su director, a Miguel Echeandía, al que saludamos ya. Caicho Miguel Egunon? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues eh, lo hemos dicho bien, es esta tarde, ¿no? A las ocho y media, el gran estreno. ¿Nerviosos? ¿O cómo, ¿Cómo os encontráis en estos momentos? sí con con ganas sobre todo con ganas de, de estrenar estreno decías de obra de obra de, de grupo de grupo y de todo y de no todo. <ríe> estreno mundial eso es es eh, el vamos eh, eh, todo lo que se puede estrenar lo, lo vais a estrenar no no estrenáis es espacio porque todavía creo que en el espacio escénico de la escuela de música to todavía no han terminado las obras pero si no también estaríais estrenando estrenando eso me, me da la impresión Sí, y, y bueno, creo que, que algo de sobra. No sé exactamente si el estreno, pero sí que en, creo que en octubre se volverá Ajá. a representar. Bueno, pues eh, háblanos un poco de Besos, de esta obra que vais a estrenar hoy, esta misma tarde. Eh, ¿Qué nos cuenta? ¿Qué, qué, ¿Qué obra es? Bueno, pues eh, Besos es un texto de, de Carles Alverola, un Valenciano de la compañía Moma, un, un texto con el que ellos recorrieron, pues toda España es un, era un texto en, en catalán que está adaptado al, al castellano y que habla... A ver, es una comedia, una comedia muy loca, muy gamberra, eh, muy coral, en la que uh -huh. sale mucha gente y que habla un poco, eh, bueno, pues la, es que la propia palabra lo dice, ¿no? De, de besos, de, de las relaciones eh, sentimentales, yo creo que casi a cualquier nivel. Son... 14 escenas y, y, lo dicho, es una obra, sobre todo, eh, se sale un poco de la convención de, eh, de obra de teatro al uso, hay uh -huh. participación con el público, yo creo que es muy fresca y muy divertida. Uh -huh. Bueno, pues eh, ya nos están entrando ganas de ir a, a verla, eh, el, teatro, el taller de teatro de Berriozar, como tú decías al principio, también se estrena ¿no? con, esta, con esta obra. Y bueno, cuéntanos un poco cuándo empezó, cómo surgió esto de organizar un taller de teatro en Berriozar. Vale, pues la, la iniciativa del, del taller, hombre, evidentemente es, es algo municipal, ¿no? Sale desde el propio ayuntamiento, en este caso con, en colaboración con Iluna, eh, bueno, la compañía en la que estoy yo, con Iluna uh -huh. Producciones, y empezamos en, en octubre, un poco con la duda, porque hacía muchísimos años que no se hacía en Berriozar un, un taller de teatros, de, de si esto primero iba a llamar a la gente, si se iban a apuntar, si iba a funcionar, y, y estamos muy contentos. Eh, empezamos 14 personas, hemos acabado 14 personas, entonces estamos, eh, eh, no sé, además en un ambiente, joder, es que suena a peloteo si lo dices en el momento. No, yo hace, hace mucho tiempo que no me he encontrado un, un grupo a nivel humano tan tan majo, tan, mm -hmm. tan estable, tan... Eh, quiero decir, te encuentras en, en muchos talleres, eh, pues yo qué sé, gente de, de diferentes curiosidades en torno al teatro o conocer gente o tal, y de repente te encuentras un grupo que les gusta, o sea, que, que independientemente de, eh, pues eso, quiero probar, quiero pasármelo bien, quiero conocer gente, pues que les gusta el teatro, uh -huh. y eso, eso se nota mucho. Entonces, sobre todo, lo que, eso es lo que te decía al principio, con ganas, porque yo lo cojo con... Joder, yo he tenido muchos estrenos, pero lo cojo con, con especial ilusión. Me apetece que se lo pasen muy bien, tanto uh -huh. ellos como el público. Yo creo que es un, un taller que seguro que tiene que tener continuidad. En general, ¿es gente que no tiene experiencia en el mundo del teatro a, previa a, a este taller? Sí. ¿O sí? ¿O hay de todo? ¿O qué, ¿Con qué nos eh, encontramos? La generalidad es que, es, que no, es que no. Sí que hay gente pues, que ha hecho eh, bueno, pues pequeñas cosas, que estuvo en un taller eh, yo que sé, un taller de iniciación de Escuela Navarra de Teatro, en un ta eh, talleres de iniciación, por ejemplo, eh, de los CBVox, que estaban pues, a medio camino entre esa oferta que les apetecía hacer algo, pero que tampoco tenían algo en, en su localidad, por así decirlo. También hay gente de, de Pamplona, dentro del, del, del grupo de, de Berriozar, por así decirlo. Uh -huh. eh, se quiso que fuera una iniciativa a priori abierta, evidentemente está destinada a Berriozar, pero que sea un poco abierta eh, por eso mismo, había ganas y eso me parece muy loable por parte del ayuntamiento de, de que la historia eh, saliera adelante y sobre todo pues un grupo a priori heterogéneo, ¿no? de gente pues, desde los 15 años hasta... Los... Eh, no lo sé. <ríe> no, pero bueno, tampoco muchos. <ríe> eso como lo que suele poner en los juegos de mesa, de 9 a 99 eso, eso. o algo así, ¿no? <ríe> sí, no, hombre, tampoco muchos, que si no se, se me enfadan, pero sí que es eh, a priori heterogéneo y que ha, que ha encajado muy bien. Yo creo que cuando, sobre todo, cuando hay una causa en común y hay un respeto y un buen rollo, yo creo que esto siempre funciona. Uh -huh por lo menos parece que lo han cogido con ganas y lo, eh, muy importante lo que has apuntado antes, que, que no se ha ido nadie ¿no? habéis, empezasteis 14 y habéis terminado 14, o sea que Eso también, es. aparte de cogerlo con ganas, por lo menos parece que no les ha defraudado eh, no sé, cómo son allí las, eh, las sesiones, o no sé si, si hacéis ensayos, o son más bien eh, clases para eh, inculcarles pues, cómo estar en el escenario, cómo comportarse sobre las tablas pues mira o sea, lo, lo que hicimos, eh, el, el taller fue de, de octubre A mayo, por decirlo así, con una continuidad para montar la, la, la obra. Eh, de octubre a diciembre, eh, antes del corte este de, de Navidades, uh -huh. eh, lo que hicimos bueno, pues fue un poco de, de iniciación, ¿no? de, de juego, de sinhibición un poco de voz, un poco de. dentro de las posibilidades que hay en al final en, en pocas sesiones. ¿no? Y a partir de ahí empezamos a, a trabajar esto sobre, sobre una obra, sobre besos. Eh, más o menos a partir de, de Semana Santa, de después de Semana Santa, ya empezamos a ensayar, en. hasta ahora se, se ensayaba en Culturgune, y, y ya empezamos a, a ensayar en el escenario del, del colegio. Uh -huh. y, y yo creo que al final el hecho de, si te empieza a gustar esto del teatro, el hecho de, pues, de estar en un escenario, de poder... Además, que es un lujo, o sea, no es habitual que en un taller puedas ensayar en, en un escenario, que tengas esa disposibilidad. Uh -huh. y, y no sé, o sea, una experiencia francamente bonita. A, a lo que me adelanta la pregunta, que sí, que está abierta a la gente, de hecho, el, el propósito es que, pues, supongo que en septiembre se iniciará la matrícula, y bueno, supongo. Esperemos, ¿no? <risa> que espe <risa> supongo que, que la gente que vea hoy la función, estoy seguro que a alguno le apetecerá y le entrarán ganas de decir, oye, yo también quiero probar esto. Uh -huh. eh, de todas formas, conviene recalcar que no hace falta mm, saber... Nada, no, tiene, no hace falta una experiencia previa ni tener ningún tipo de... para, para apuntarse, ¿no? La gente que, que os vea hoy y que diga, jo, me gustaría participar en algo así, igual de cara al, al curso que viene, toda aquella persona que lo desee, sin, tampoco sin, sin límites de, de edad puede hacerlo, ¿no? Claro, lo único que hace falta es tiempo y ganas. El, mm. Este año las sesiones han sido de los jueves de 7 a 9, Y, y supongo que el año que viene eh, seguirá el mismo horario. De todas formas, esto bueno, se irá informando por parte del ayuntamiento. Mm, eso seguirá adelante. ¿Cómo se han habituado, eh, en este caso, pues, eh, los, los miembros? No, no los voy a llamar alumnos porque ya son un, son un grupo de teatro en sí. Entonces, bueno, los, los miembros del taller de teatro eh, les has hecho... Bueno, le... Eh, ¿Les has inculcado algún tipo de les has dado algún tipo de lección por si se quedan en blanco? Por si el, porque el hecho de tener que actuar por primera vez delante de gente supongo que impondrá mucho. ¿Cómo, cómo están ellos? ¿Cómo los ves? Bueno, pues están... Ayer hicimos un ensayo general con, con, con muy poquita gente, que es como tiene que ser con, al, con algunas mm. personas, pero muy poquita gente. Eh, pues para que soltaran un poco esos miedos. No, yo creo que están con muchas ganas, muy nerviosos, supongo, supongo que esta tarde será complicada, <risa> pero, pero sobre todo con, yo creo que con más eh, interés, más ganas que, que nervios. Eh, el tema de, de no quedarse en blanco, pues mira, es algo imposible de, de enseñar. <risa> e incluso creo que, aunque sea complicado, eh, merece la pena vivirlo alguna vez. Eh... No, yo creo que eh, es evidente que estamos donde estamos y somos eh, los que somos. Pues eh, estamos empezando en un taller de iniciación. Dentro de, de eso, yo creo que, que se lleva la obra con, con mucha dignidad, que, mm. que la gente se lo va a pasar muy bien. Sí, sí, bueno, que eso estamos seguros de que además la lleváis eh, muy bien preparada, que saldrá todo espectacular y que la gente disfrutará <risa> mucho. Eh, de todas formas, y ya que te tenemos aquí en nuestros estudios, yo voy a aprovechar, y como has mencionado tú antes eh, el, el grupo Illuna, eh, quería saber si aparte del de taller de Berriozar estáis preparando ya algo en Illuna algún nuevo montaje o... pues a ver eh, tenemos afortunadamente tal como están los tiempos mucho mucho jaleo con la, con la obra anterior, con nosotros que crecimos odiando la movida eh, y tenemos muchas funciones a partir de, de octubre... Bueno, a partir de... Seguimos teniendo ahora pues ahora teníamos, bueno, en verano en, en Jaca, en Utebo, que está al lado de Zaragoza, en distintos... Eh, en Sala, en Navarra, en verano casi no se programa, entonces uh -huh. estamos haciendo en, en distintos sitios y a partir de septiembre, octubre, volveremos a hacer funciones. Y sí, está <risa> intentando alargar el tema... Eh, A ver, estrenaremos un nuevo montaje, que no tengo el, el título aún, pero será el 5 y 6 de octubre en, en la Casa de Cultura de Burlada, que ya te bueno, mete presión, ¿no?, el mismo. Eh, sí, y estoy, pues eso, acabando de escribirla y será un, una comedia sentimental, una historia, no sé cómo decirte, agridulce, eh, Un poco en la línea del anterior un también. Un poco en la ¿no? línea del anterior, un poco en la línea de, de Euskadi Tropical, de, de un texto eh, que al actor nos permite más cosas, que se sale un poco de, de, de la comedia absoluta y que es, creo que, muy agradecido para eh, los que eh, hacemos la función y, lo, y los que la ven. Eh, yo creo que es. Bueno, o sea, tenemos muy buenas experiencias, es cuando más hemos trabajado y, y más a gusto, y aparte la gente se siente identificada e irá un poco. Un poco en esa línea. Bueno, pues eh, esperemos que eso también eh, siga su curso, que vaya rodando. De momento tenemos esa, esa primicia, entre comillas, del próximo estreno. Y el que, eh, bueno, ya, ya estaremos presentándola. Efectivamente, eso ya, ya, lo, ya lo hablaremos en su momento que todavía queda mucho tiempo de lo que sí eh, tenemos que recordar y que es que hoy mismo, a las ocho y media de la tarde, actúa el eh, taller de teatro de Berriozar en la Escuela Mendi Aldea eh, con la obra Besos y que supondrá el estreno tanto de la obra como del eh, grupo de teatro por lo que os deseamos eh, muchísima suerte Miguel entrada eh, libre que en estos tiempos es, es muy es importante, importante es muy importante recalca recalcarlo puesto que no está la situación como para muchos dispendios y esta es una ocasión inmejorable para disfrutar de la cultura en nuestro pueblo y además de forma gratuita así que Miguel Goicoecheandía director del taller de teatro de Río Zar, eh, Mille muchísimas gracias, mucha suerte y hasta la próxima Gracias a vosotros y hasta la próxima Agur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 My name was Eliza Day. On the third day, he took me to the river. He showed me the roses, and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day, I took her where the wild roses grow. She lay on the bank. The wind lied as a thief And I kissed her goodbye Said all oh, beauty must die And I leant down And planted a rose Tween her teeth En el magazine Berrión, en, en, en, en Berriosari y Retia, iba a decir Eguski Plaza, que también nos podéis seguir en eguskiplaza.net. Y lo que decía, seguimos adelante con nuestro magazine y ahora hablaremos de la agenda cultural municipal que ya está en la calle, o por lo menos ya estará a punto de llegar a vuestros buzones. Hablamos pues de esa agenda cultural en la que se desgranan todas las actividades culturales que tendrán lugar en Berriozar durante el próximo mes, durante este mes de junio. No solo las organizadas por el ayuntamiento, sino también por los distintos colectivos que, que integran el tejido asociativo de nuestro pueblo. Comenzamos por uh, las actividades de música. El miércoles, en día 8, tendrá lugar un concierto del Grupo de Guitarras de la Escuela de Música de Berriozar a las 8 de la tarde en la Sociedad San Cristóbal. El jueves eh, 14 de junio, concierto final de curso de las clases colectivas e individuales de la Escuela de Música a las 7 de la tarde en la pérgola de la Plaza Herria y en caso de mal tiempo en la Plaza Vizcargain. Eh, además, el viernes 15, un día después, eh, tendrá lugar el concierto de final de curso de las Agrupaciones de la Escuela de Música. También será a las 7 de la tarde en la Pérgola de la Plaza de Euskal Herria o, en eh, caso de lluvia, en la Plaza Vizcargain. Y el miércoles, día 20, eh, tendrá lugar un concierto de la Coral El Carrequín a las 7 de la tarde también en la Pérgola de la Plaza eh, Euskal Herria. Como hemos eh, dicho antes, eh, hablando con Miguel Goicoeche Andía, hoy tendrá lugar la representación teatral de la obra Besos de Carles Alberola a las ocho y media en la Escuela Mendi Aldea a cargo del Taller de Teatro de Berriozar. Para mañana la Pima Ausensi ha organizado una excursión a la granja Lacturale. Eh, podéis eh, inscribiros en la página, en la dirección electrónica, perdón, a pimausensi.com. Como decía, el próximo jueves, eh, día 7 de junio, se repartirán los premios del decimosexto Concurso Infantil de Cuentos en Euskera y habrá también un espectáculo infantil. Será a partir de las 5 de la tarde en el Salón, en el salón de Actos de la Escuela Mendialdea. Y el sábado de la semana que viene, sábado día 9, tendrá lugar una fiesta de la cerveza a partir de las 11 de la mañana en la Chopera Inchaurdi organizada por la Sociedad San Cristóbal. Ese mismo sábado de la semana que viene celebrará su fiesta de fin de curso la Pima Mendialdea, será en el Parque Illargi. Y otra fiesta es en este caso la de apertura de las piscinas de verano el viernes día 15 en la terraza del bar del Polideportivo y a partir de las 7 de la tarde tendrá lugar una fiesta infantil. Y para el sábado 23, una doble cita espectacular. Por un lado, las hogueras de San Juan en el paseo Basoa. Con el San Pantzar de Aristi y el San Panzar Chiqui. Y como no, ese mismo día 23, el concierto de Marea a partir de las 9 y media en el campo de fútbol. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a la agenda cultural y también al magazine Berrión de hoy. Nosotros volvemos el lunes a las 8 y media de la mañana con el boletín informativo en Euskera y a partir de las 9 con el Magazine Berrión. Betico a <música> Hordura eta, Chincho aquí, ayó.